económica y social. Eh, eh, yo creo que primero, como lo dijo por ahí el gobernador y lo dijo también el presidente, lo, lo primero que estamos enfocados todos al tema sanitario, al tema de salud, eh, porque es donde va a haber consecuencias que son irreparables, eh, como en la vida humana. Y después todo esto va trayendo consecuencias económicas, que las consecuencias económicas no veníamos bien, va a seguir, digamos, por consecuencia, viene el, la, la, la consecuencia social, vaya la redundancia. Y en función de eso, desde el primer día el gobernador este, tomó una, una actitud muy este, proactiva, donde el primer día que fue detectado, digamos, nosotros tenemos todo un esquema de trabajo social ya desde hace años, que a través de la descentralización, y la verdad que en estas cosas funciona y funciona muy bien porque el tema de no tener los bancos como funcionamos nosotros normalmente a nivel central, nos ha permitido descentralizar recursos a los municipios y los municipios son quienes están dando respuesta a la, a la principal demanda social. Eh, acá hubo una serie de medidas que se fueron tomando desde que empezó el, la, la situación de, de, digamos del aislamiento social, primero fue un aporte de 50 millones de pesos que hizo por índice de coparticipación a todos los municipios del gobernador, como para reforzar las partidas que tengan que ver a la cuestión alimentaria. Eh, con posterioridad a eso, el gobierno, eh, eh, digamos, teniendo sobre todo un, un tema de organización y sabiendo las cuestiones que vamos manejando nosotros eh, eh, en la planificación, sabíamos que el tercer viernes del mes de abril iba a entrar la tarjeta alimentar, por lo cual iba a ser un ingreso a las familias más vulnerables de, de, de recursos para alimentos. Al otro viernes, este gobernador, eh, adelantamos una semana el pago de la fecha de la tarjeta social de la provincia y duplicamos el monto de la misma para que tuvieran digamos mayor acceso a alimentos. Y ahora este viernes 3 van a estar percibiendo este, el ingreso familiar extraordinario que está tramitando ANSES. Por cual, digamos, hay una política universal, hay una política bastante global donde se va inyectando recursos a los sectores más vulnerables y después lo que vamos trabajando con los municipios son esas situaciones puntuales y coyunturales que por ahí no están cubiertas en en en estos programas universales y que hacen que que haya una dedicación más puntual. De todos modos, los que también estamos trabajando y con todos los municipios, pero principalmente con Santa Rosa, que es donde por ahí está la Casa de Gobierno, y este municipio es trabajar articuladamente, eh, digamos, estamos cruzándonos información, hay una sola boca de, de entrada de donde está la demanda social, donde vamos analizándola, y donde después se registra lo que ha salido como, como ayuda o como, o, como este, colaboración a alguna familia que puede estar atravesando alguna situación determinada. Eh, Diego, buen día. Mauro Montaigro, te saluda. Hola, Mauro. Muy bien. Eh, la pregunta es algo puntual, pero algo que nos preguntan muchas personas que andan en la calle. ¿Dónde ustedes están viendo que esta pandemia está golpeando más? ¿A, a qué franja etaria? Porque estamos eh, pensando en los adultos mayores, en los niños y niñas que eh, quizás no tienen para un plato de comida, pero ¿ustedes están percibiendo que hay un grupo que está mucho más afectado que otro? A ver, esto es, el, esto es transversal, Mauro, esto afecta a todos los estratos sociales. desde un, digamos, Las personas mayores son quienes más están expuestas al tema este, sanitario, que hace que estén encerrados y que por ahí puedan este, estar en mayor contacto con la familia donde le pueda venir dando algún tipo de asistencia. Eh, después, digamos, del tema de la primera infancia con, con, la, con el programa que lanzó el gobierno nacional hay una mayor cobertura hay que pensar que en la provincia de La Pampa en el mes de marzo entraron 100 millones de pesos extras para, para alimento, que fue lo de la tarjeta alimentar hubo una inversión extra del gobierno provincial de 27 millones de pesos para la tarjeta social por lo cual, donde está el sector de niños ha habido una inversión económica Uh -huh. Esto es una opinión personal que digamos que es muy difícil determinarla con tan poco tiempo. Yo creo que hay una población de entre los 45 y 60 años eh, que es la que tiene menos ingresos de, de la seguridad social. Uh -huh. que no, no, no encuadran en ningún programa de la Asignación Universal porque sus hijos ya son grandes, porque por ahí han quedado fuera y excluidos del mercado laboral y a quienes más les cuesta poder resolver la situación también este, de, de, de económica. yo Esto es una opinión personal, no, no lo tengo comprobado, pero yo creo que quienes más expuestos están que donde más difícil le ha sido al Estado llegar o las políticas públicas este, no lo han tenido como, como prioridad. Creo yo que ahí sí tenemos una demanda y donde nos tenemos que enfocar a mirarlo. De todos modos, Eh, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo digamos, con, con base de datos, con, con todo el tema de tratar de registrar y sobre todo dejar determinado quién es aquel que no tiene ningún tipo de beneficio o programa social que lo cubra, eh, a ver, que no sea empleo público, que no sea pensionado, que no sea jubilado, que no sea tenga un trabajo registrado, que no sea monotributista, hay una franja de la población que no tiene ningún tipo de, de registro por parte del Estado. Uh -huh. eso a quienes vamos a ir a tratar de buscar y de llegar para poder asistir, lo que por ahí, en realidad, como no ha recurrido el Estado, es porque o no sabe o porque se ha dificultado la llegada. Los vamos a tratar de ir a buscar para poder llegar con respuesta. Te hago una pregunta desde otro costado, Diego. ¿Por eh... En los últimos días ya, ya gener, se, se generan lógicas, tensiones, conflictos, en algunos casos ha derivado directamente a violencia policial, según denuncias de, de algunas familias. Eh, ¿Se te hace notar desde algún sector social, incluso uno interpreta que hay personas que no tienen otra que salir por ahí a buscarse un mango, o en los barrios más este, habitados también se hace difícil la cuarentena de estar adentro de la casa... Digo, se te ha, ¿te ha llegado desde el costado social el, la inquietud desde algún sector por eh, algunos algunos comportamientos policiales que no son los mejores por ahí? No, puntualmente no, sí. Eh, a ver, te puedo decir que ha habido digamos, alguna interpretación por ahí no adecuada al DNU para algunos sectores que estaban exceptuados del aislamiento, como eran los comedores y merenderos. Se habló, se explicó, este, incluso hasta con la Policía Federal pudimos hablar y lo hemos resuelto favorablemente. Este, no, yo no tengo registro, Juan Pablo, de, de situaciones por lo menos eh, lo propio más allá de lo que he visto en los medios. Sí, las situaciones puntuales por ahí de interpretación que lo hemos hablado y lo hemos ido zanzando perfectamente. Eh, Diego, en algún momento cuando apenas asumiste tu cargo, eh hizo como una especie de, este, un poco de ruido mediático, ponele, eh, una frase que dijiste que eh, iba íbamos a tardar mucho en recuperarnos de todo lo que había pasado en el macrismo en todo el país y cómo afectó a la provincia de La Pampa, pensando en el olvido que hizo la Nación durante cuatro años a la provincia. De esta crisis o de esta pandemia, eh, ¿cuánto nos puede llegar eh, de tiempo para recuperarnos como sociedad, y sobre todo los que más están afectados que vuelvan más o menos a los carriles normales. A ver, Mauro, no sabemos eh, honestamente cuánto va a durar el, el efecto de caída de uh -huh. la economía, eh, más allá de la, de la situación sanitaria. Yo digo, esto, esto, esto es un paso para atrás, donde va a posponer un montón de cosas, uh -huh. este, las que por ahí se tenían pensado que... Podríamos tener un año complicado y poder empezar en algún momento a crecer este la economía. A ver, lo que hago lo que hacemos nosotros del Ministerio de Desarrollo Social es básicamente los efectos de la economía. Si la economía va va mal, nosotros tenemos este, mucho mayor demanda y mucho más, más cantidad de trabajo. Si la economía va bien y empieza a activarse y a, y a, y a digamos, a, sobre todo cuando se activa la economía, se activa el empleo. Cuando se activa el empleo la gente ya deja de ir al comedor a pedir el alimento, pedir una, una ayuda económica, porque, como lo dijo el general Perón, el trabajo es lo que dignifica a la familia. Uh -huh. Entonces, este, lo que hay que ver es qué es lo que va a llevar la economía que se, a que vuelva a crecer, digamos, y, y esto tiene que ver con un sinnúmero de, de factores, que, que digamos, no sé quién yo para interpretarlo, pero tiene que ver hoy a una escala mundial eh, todas las cosas que van pasando caída del petróleo, caída de las bolsas. Eh, yo la verdad digamos este pensar en un escenario futuro de, de qué va a ser este y cuánto tiempo va a llevar no no lo, no lo sabría decir. Digamos hoy estamos abocados y pensando en, en el corto plazo de cómo vamos resolviendo las situaciones. Sí, lo que lo que, es, lo que reconforta es la posibilidad de trabajar este, codo a codo con los municipios con la Nación principalmente, que nos sentimos escuchados, este, con algún grado de respuesta, eh, el trabajo que hemos hecho con la Municipalidad de Santa Rosa, con el Intendente, hemos estado reunidos con los equipos técnicos, hemos estado donde se arman las bolsas, trabajando con el Ejército, pero uh -huh. yo que son las cosas que por ahí tienen que aflorar en estos momentos de donde hay una complicación. Dejar de lado, incluso hasta con municipios de otros colores políticos, las diferencias partidarias que podemos tener uh -huh. y de pensar que hay pampeanos detrás de todo esto y que tenemos que resolver la situación. este Ya habrá tiempo para discutir otras cosas, ya habrá tiempo para para analizar otras cosas. Creo que ahora hay que dejar de lado las miserias humanas, que somos todos parte, y de poder pensar con grandeza y de trabajar codo a codo para tratar de ser lo más eficientes y eficaces de llegar con la ayuda a quien más necesite. Eh, Diego, ¿y vos personalmente cómo la estás llevando a la cuarentena? Digo, eh, pensando en tu familia, en las actividades, vos tenés que andar mucho en la calle, eso también... En Yo el... soy muy complicado familiarmente. A ver, a ver contanos. Vamos, eh, mi mujer es eh, bioquímica en el sistema público de salud, uh -huh. la cual está abocada, este, sí significa eh, una gran... una gran pero este, a hijos, dejarlo un poco de lado, uh -huh. eh, mis hijos, tengo una nena de 8 años, un nena de 18, queda la nena de cuidado de, de mi nene, que, este, con, que no tiene por qué estar cuidándolo porque tiene 18 años, no deja de ser un adolescente, por pero bueno, este, el papá y la mamá tienen ser, serias responsabilidades y bueno, y digamos lamentablemente sacrificamos muchas veces la, la familia. Eh, la verdad que en estos tiempos de crisis donde uno más ahora pone de sus esfuerzos personales este, para tratar de estar a la altura de la circunstancia el momento histórico que estamos viendo eh, pero bueno sin duda que hay algunos sacrificados y, y en estas cuestiones que, que está toda la sociedad perdiendo nosotros también este, sacrificamos cosas familiares este, en todo sentido pero Bueno, es parte de lo que uno eligió como la como vida y, bueno, sabe que a veces pasan estas cosas y uno tiene que saber que, que estas cosas también son parte del de ejercicio de la función. Bien, me imagino que tus hijos, al ser tu pareja trabajadora de la salud, algún aplauso se debe llevar en algún momento del día. Sí, el, la verdad que este, todo cuando llega a ella es donde preguntamos las mayores novedades a ella le, le toca estar muy cerca de donde se definen por ahí la situación de los casos, uh -huh. trabaja en la dirección de epidemiología. Uh -huh. eh, así que, bueno, este, sí, y tratar de colaborar también con ella este, en los quehaceres del hogar, porque con el tema del aislamiento, bueno, por ahí quien nos ayuda en casa, que es Anabela, está licenciada, este, entonces, bueno, todo, todo es este, una complicación para todos. Eh, te hago una consulta más, eh, no sé si estarás muy al tanto porque es un poco nuevo, pero un grupo de organizaciones sociales eh, han decidido conformar un comité de emergencia social se ponen a disposición de los gobiernos provincial y municipal y de alguna manera piden estar este, consultados por el comité de crisis son la corriente clasista y combativa el movimiento evita el movimiento de trabajadores excluidos la poderosa y el movimiento de pueblos y naciones originarios ¿Estás al tanto de este planteo y hay una posibilidad de no. tener en cuenta? Ah. No, no, no, no, no estaba al tanto de que lo viene hecho algo oficial, sí yo estaba en contacto con ahí con de algunos referentes de alguna organización en los cuales hemos ido coordinando alguna tarea eh, por ahí, digamos, de, de, de poder, digamos, de la ayuda no, no, no hacerla con ellos principalmente aislados sino poder caer en, en lo mismo, digamos, informándonos a quienes estamos este, ayudando para no superponernos no triplicarnos y poder ser un poco más este, justo en, en, en a dónde llegar, eh, pero... Supongo yo, esto será una decisión de, del comité en su conjunto, eh, el tema de la recepción de, su, de la opinión, que por supuesto que es importante porque son referentes de, de la sociedad y de los espacios más, más vulnerables y más incluidos de la sociedad. Diego Álvarez, muchas gracias. De nada, Juan Pablo, Mauro, que tengan un buen feriado. Gracias. Diego Álvarez es Ministro de Desarrollo Social de la provincia y nos ponía al tanto del panorama en ese área de lo que estamos viviendo. La mañana quermesera hasta el mediodía en La 106.1.